quiere chaco vamos eh bueno estamos. listo vamos eh, Luis Galvez eh, sabemos que el eh, va a tener una nueva asamblea el día de mañana para completar lo que es eh, la junta electoral entre otros temas importantes que van a tratar aquí en en esta asamblea que se va a hacer eh, nuevamente y ya con mira las elecciones del próximo mes de diciembre Buen día a teleaudiencia, sí, la verdad que es así, mañana tenemos la, la asamblea para terminar de elegir la Junta Electoral, que están faltando dos integrantes. Y bueno, ya esperando, bueno, empezar a trabajar eh, con, para las elecciones que se vienen el 14 de diciembre para elegir la, bueno, se elegirá la nueva comisión que tiene el periodo del 2012-2016. Eh... Ustedes ya habían elegido cinco miembros para la Junta Electoral, ¿no? Sí, ya se había elegido cinco miembros y, bueno, nos faltaban dos miembros más para constituir la, la Junta Electoral. Mañana los tendremos que elegir, que es a las 20.30, en la UNTER. Eh, bueno, ya para que la Junta Electoral pueda empezar a, a tener su actividad eh, en vista a, la, a las próximas elecciones. Bueno, elecciones que lo van a encontrar a ustedes nuevamente como... Eh, candidato para eh, seguir en, al frente del, del sindicato? Sí, la, la verdad que bueno, que a lo dicho de los compañeros, el apoyo que hoy, gracias a Dios, tenemos, creo que por haber hecho medianamente las cosas bien, eh, tenemos muchos mucho mensajes positivos y, bueno, y tendremos que, que seguir eh, adelante. Bueno, eh, la idea es seguir trabajando, pero veremos qué es lo que hicieron los compañeros. Bueno, eh, ¿qué otros temas se van a tratar en la Asamblea? Y contame también además eh, la sede eh, del, del gremio li, y con sede social que ya los cimientos están empezando a visorar. No, la Asamblea eh, nada más se va a tratar el tema de Junta Electoral. Y, y el tema de la sede eh, ya estamos eh, construyendo, tenemos la, la base ya bastante avanzada... Y bueno, y muy pronto a llenar las bases Desde la capa y la hora, Ya empezaremos con el levantado de, de pared eh, Más o menos estipulado un trabajo De cuánto tiempo tiene para que se finalice la sede y, y eso hay que ver el tema financiero O sea, nosotros hoy estamos trabajando a pulmones Como quien dice, con la construcción de la sede Porque con todos los aportes eh, Bueno, le, le estamos poniendo como quien dice, el esfuerzo terriblemente económico para poder levantar eh, esta sede, bueno, llegar a lo, a lo máximo. Eh, bueno, y después veremos si vamos a ver un crédito bueno, para, para la terminación, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ojalá tengamos muy pronto que el, el anhelo de, de todo afiliado ¿no? y su familia. Bueno, Luis, eh, ha sido muy amable como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes por estar.